El círculo secreto Tiene religión los animales tienen dioses saben lo que es la muerte Os contamos y os vamos a leer un experimento con control remoto, con cámaras de este modo gracias a las cámaras se obtuvieron valiosas imágenes en las que se puede observar tanto hembras como machos y crías de chipacés que se dedican a acumular piedras bajo los árboles que luego arrojan ellos mismos a los que Profieren gritos y expresan y expresivas vocalizaciones. Estos amontonamientos de piedras recuerdan a los mojones. Pequeños montículos de forma cónica que los humanos colocamos guijarro sobre guijarro y que tienen un claro sentido cultural y espiritual. El autor de este reportaje, que lo tenemos aquí. Miguel Pedrero, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Buenas noches. Muy Piensa, buenas, entre otras cosas, que este tipo de hechos son una demostración de que hay algo espiritual en los animales, ¿no? Bueno, este experimento al que al que te refieres se dio a conocer en el año 2016 por parte de zoólogos del Instituto Max Planck, Max Planck de Antropología Evolutiva de Alemania y, y es un estudio realmente fascinante. Como digo, lo dieron a conocer en el año 2016 pero comenzó a, a realizarse en el año 2010. Y, y el caso es que diferentes equipos de zoólogos comenzaron a investigar el comportamiento de 39 grupos de chimpancés en diferentes partes de África. ¿Mm? Eh, ninguno de estos grupos de chimpancés, ninguna de estas manadas, tenía relación unas con otras y algunas estaban a miles de kilómetros de distancia unas de las otras. Además, utilizaron un método no invasivo para estudiar el comportamiento de estos chimpancés, como tú muy bien decías ahora. Cámaras para ver cómo a todas. ¿no? Claro, utilizaban eh, cámaras manejadas con control remoto. ¿no? Uh -huh. De este modo, podían no solamente ver, sino también registrar, grabar, lo que hacían esos chimpancés y Y no interferir, con, sino, total, en, libertad. con total libertad, ¿no? y, y descubrieron una serie de comportamientos muy llamativos, entre ellos el que te acabas de referir tú ahora, que consistía básicamente en que tanto machos como hembras como crías se dedicaban a amontonar piedras al lado de árboles y, y acto seguido, pues, comenzaban a agarrar esas piedras y a lanzarlas violentamente contra ese árbol, a la vez que proferían una, una serie de, de, de gritos, se les erizaba el, el pelo del, del, del cuerpo, es decir, estaban en un estado, podríamos decir, en un estado alterado sí. de conciencia. ¿no? Y de hecho, los zoólogos llegaron a la conclusión de que sin ninguna duda se trataba de algún tipo de, eh, de acto con un significado cultural sí. y probablemente, probablemente, Dijeron los zoólogos, probablemente religioso, porque de hecho incluso llegaron a la conclusión de que los árboles para ellos eran como una especie de santuario y el acto de tirar las piedras era como una especie de acto eh, protoanimista, de una religión protoanimista. Esa es la conclusión a la que llegaron los zoólogos. Una de las cosas que a mí me llamó la atención de muchas investigaciones que se habían realizado sobre el mundo de las hormigas, por ejemplo, uh -huh. era que algunas hormigas parecían asistir a entierros y la hormiga reina era enterrada, había todo un ritual hormigas, hormigas pero se han investigado los rituales de enterramiento en algunas especies animales en la más conocida de todas ellas sin lugar a dudas, los elefantes Sí, de, de hecho eh, cada vez hay más zoólogos, sobre todo en los últimos tiempos que están convencidos de que ciertas especies de animales saben distinguir perfectamente entre la vida y la muerte, es decir Que saben que la muerte es un hecho inapelable en el tiempo, es decir, que no tiene marcha atrás y que es un estado diferente al de la vida. Uno de los zoólogos que opina en este sentido es un tipo fascinante que se llama Franz de Waal, que yo creo que alguna vez he hablado de él en el programa. Él es el autor de un libro que yo siempre recomiendo, es uno de mis libros preferidos. Se titula El bonobo y los diez mandamientos, editado por Tusquets. Repítelo para que la gente lo pueda apuntar. El bonobo y los diez mandamientos. En realidad es un estudio sobre la moralidad, pero basado fundamentalmente en sus investigaciones sobre el comportamiento de primates. Franz de Wall es uno de los primatólogos más importantes de todos los tiempos mm. y está considerado Una de las personas más influyentes del siglo XX, ¿no? Y, porque claro, el estudio del comportamiento de los primates dice mucho sobre el comportamiento de los claro, seres humanos. es que los, los seres humanos somos primates también. Claro, claro. claro. Entonces, eh, lo que hacen los primates, eh, que nos puede parecer similar, pero no deja ser llamativo para nosotros, quiere decir que es un comportamiento de alguien o de una especie que está muy próxima a nosotros, con lo cual, bueno, pues puede haber algo, en este caso, ¿no? Claro. Puede eh... haber una espiritualidad o, o algo parecido a una religión, hmm, claro. un misticismo. Sí, sí, claro, y, y de hecho mmm, apuntabas el asunto de los, que, de los enterramientos, que es enormemente fascinante. Y, y aquí mmm, no, no podemos fijarnos también en los primates, está claro, Parece que los primates distinguen claramente lo que es la vida de lo que es la muerte. Como decía antes, saben que la muerte es un acto distinto al de la vida y que, y que, no, y que no tiene vuelta atrás. Pero, por ejemplo, ya alejándonos de los primates, los elefantes. ¿no? Los elefantes tienen una costumbre muy curiosa que ha sido eh, observada por dif diferentes antropólogos y, y zoólogos, y es que cuando muere un miembro de su manada, Eh, en primer lugar lo que intentan es reanimarlo, es decir, ver si vuelven sí y para ello no dudan en emplear sus colmillos, en emplear su trompa, intentan mover a este, a este congénere que, que ha fallecido, incluso llegan a introducirle en la boca eh, manojos de hierbas, incluso tierra para ver si reacciona y cuando se dan cuenta de que no reacciona Y de que está muerto, y esta es una prueba de que distinguen uh -huh. perfectamente lo que es la vida de lo que es la muerte, cuando se dan cuenta de que está muerto, con sus trompas eh, recogen ramas e incluso arena y se la, se la vierten por encima a este congénere que ha fallecido, como si fuera una especie, un modo de enterramiento. Bueno, y anteriormente se tiran también como velando... Claro, eso, Mucho tiempo, eh, es, también, porque hay muchas escenas que se han visto que están grabadas, sobre todo cuando te muere una cría, ahí sí. es un desgarrador. Pero eso viene luego, primero, primero lo que hacen es, es, eh, es, es esa especie de enterramiento, ¿no? eso de, de verter tierra y ramas sobre el cuerpo del, del fallecido, es habitual incluso que le arranquen alguno de sus colmillos, Y, se, y con las trompas se lo pasen unos a otros, sí. ¿no? como, como, re, como un, un, una forma de honrar al fallecido, tocando un elemento que le ha sido propio, en este caso un colmillo. Incluso eh, llegan a consolarse, es decir, eh, unen sus trompas a modo de abrazo, o a modo de beso, a modo de consolación. Y como decía Silvia, pasan toda la noche al lado del fallecido. Y solo al, alfa, al alba comienzan a avanzar, comienzan a alejarse del fallecido. Y tienen que seguir su camino, obviamente, porque la vida sigue para todos, ¿no? Pero es cierto que también en muchas ocasiones cuando regresan por la zona, se paran en el lugar donde ha fallecido ese congénero. A veces quedan restos de, de ese congénero, a veces no, pero se paran allí. Como recordándolo, como honrándolo. Es decir, que en el fondo, ¿qué es lo que están haciendo los elefantes? Pues ahí me recuerda mucho a un velatorio, a un enterramiento, y, y a eso que también solemos hacer los humanos, que es visitar las tumbas de nuestros seres queridos para honrarlos y recordarlos. Uh -huh. Y por lo tanto, ese comportamiento no sería exclusivo de un tipo de primates en nosotros, sino que lo tenían otros. ¿Se puede decir, por lo que se conoce y lo que se sabe, que tienen algo parecido a una imagen divina de Dios, a unos animales? Mm, bueno, eh, a ver, a, aquí hay, hay una enorme polémica, pero es cierto que son muchos los antropólogos, y algunos muy prestigiosos, como es el caso de Franz de Waal, o una primatóloga que todo el mundo conoce, que es Jean Goodall, Que están convencidos de que los primates y algunas otras especies de animales eh, practican algún tipo de religión animista. O si queréis decirlo de otra manera, una proto religión animista. Es decir, no son religiones que no tienen la figura de o sea, Dios. Bueno, eh, Bueno. Pero lo que se adora son el... Los espíritus de los fallecidos. Siempre. Bueno, lo, lo que se adora fundamentalmente son eh, ciertos fenómenos naturales, quizás que no se comprenden, ¿no? Uh -huh. pero aquí entraríamos en un debate más profundo, porque eh, los animistas, y ya no estoy hablando de animales, sino de seres humanos, cuando adoran a las piedras, o a los árboles, o a los ríos, o a las estrellas, o a la salida del sol, no están adorando a esos elementos, sino que están adorando a esos elementos como representación, como símbolo de una fuerza que lo une todo. Llámale Dios, llámale fuerza espiritual, llámale madre tierra, llámale como quieras. Pero en el fondo adoran a esos elementos como símbolo de algo superior. ¿no? Sí. En el caso de los animales parece que de algún modo adoran esos elementos o entran en un estado alterado de conciencia de conciencia ante ciertos fenómenos naturales, igual que nos sucede a los humanos. A veces cuando contemplamos una preciosa puesta de sol mm. o una cascada muy bonita, pues podemos entrar en un estado profundo de expansión de conciencia. Pues eso parece que hacen también los, los animales. Pero hay un caso muy particular que yo alguna vez me he referido a este a este personaje, bueno, en este caso es, es una hembra, eh, se llamaba Coco, era una gorila, eh, murió en el año 2018, con 46 años, nació en el año 1971. Te iba a preguntar después por, por Coco, pero no se he podido resistir a mencionar antes. ¿no? <risa> no, porque claro, porque es tremendamente interesante, porque tú me estás preguntando precisamente sobre, ¿tienen alguna creencia sobre el más allá, mm. sobre Dios? Bueno, el caso de Coco es muy interesante y y es eh, muy diferente a todos los demás, porque Coco nació en cautividad, nació en la, en la Fundación Gorila de California, y desde el principio los zoólogos interactuaron con Coco y, y le enseñaron a comunicarse con nosotros. De hecho, la persona... ¿Con lenguaje de signos o con cualquier otro sí, sí. no, no con, con lenguaje de signos. ¿no? Y, y una de las personas que más hizo por enseñarle a Coco a comunicarse con nosotros es una primatóloga Eh, de, de la Fundación Gorila de, de Barcelona eh, perdón, de California. Y, eh, y esta esta primatóloga eh, eh, conoció a Coco cuando era estudiante. ¿no? Y, y entonces, bueno, fue a hacer una serie de trabajos a la Fundación Gorila de California y a partir de ahí pues comenzó a trabajar con, con Coco y estuvo trabajando con Coco cuarenta y tantos años hasta que hasta que Coco falleció. Y esta, esta primatóloga se llama Francis Patterson y ella y sus compañeros llegaron a enseñarle eh, mil conceptos, ¿no? o mil palabras. Es decir, que Coco, mediante el lenguaje de signos, como tú muy bien decías, tiene la capacidad de emplear, o tenía la capacidad de emplear, porque falleció en el año 2018, aproximadamente mil conceptos. Y entiende unos dos mil. Yo siempre hago el chiste fácil de que eh, entiende más conceptos que algunos diputados. Uh -huh. Y, y lo cierto es que, es que eh, los zoólogos, los primatólogos han llegado a mantener conversaciones muy interesantes con Coco bueno, el caso es que Coco, entre otras cosas eh, demuestra que tiene eh, un pensamiento abstracto ¿sí? es decir, que puede nombrar palabras o puede nombrar elementos que no conoce y que no tiene palabras para nombrar Eh, por ejemplo, una vez le enseñaron un anillo y él no conocía ninguna palabra ni ningún concepto para referirse al anillo. Entonces inventó un concepto para referirse al anillo, que es pulsera dedo, pulsera de dedo, ¿no? Claro. Con lo cual demuestra un, un enorme pensamiento abstracto. En otra ocasión, cuando eh, un periodista estaba entrevistando a Coco, sí, sí, a través de, de, de, de eh, Francis Patterson, de sí, la primatóloga, sí, sí, sí. estaba entrevistando a Coco. Entonces le preguntó por qué... Eh, no tuvo descendencia con un macho con el que vivió algún tiempo, que se llamaba Enedún, ¿no? Y la verdad es que no se aparearon y no tuvo descendencia. Entonces le pregunta por qué. Y entonces Coco le contesta malo retrete <risa> es, Qué bueno. es como se refería a alguien que no le gustaba nada luego en un momento determinado la, eh, Francis Patterson le dice al periodista que bueno que van a tratar de introducir más hembras a ver si de este modo se produce una especie de competencia entre, entre eh, Coco y el resto de las hembras y finalmente se aparea y Coco, esto se lo estaba diciendo eh, la, la primatóloga al periodista hablando Normalmente, sí, sí, sí. ¿no? O sea, que estaban en pleno movimiento a ver si se apareaba cuando hicieron la entrevista. Claro, claro. claro. Y, y Coco entendía, es decir, por, por la expresión de la cara, eh, entendía lo que estaban queriendo decirle, decía, y, y él, mediante, y ella, mediante decía, el lenguaje pues, de Decía, o que no me apetece y sí, ya está. Claro, decía, que le no me quiero, apetece. Quiero. Que no claro, quiero. que me traigan al guapo, no que me traigan al retrete. Bueno, esa es otra. Ella eligió pareja a través de una especie de Badoo. ¿No? porque eso es muy interesante, porque le pusieron una serie de vídeos de machos ¿no? y ella eligió... Fue su, eh, el Tinder de eso, la el Tinder de los moros. El Tinder de los gorilas. Y ella eligió al, al macho que más la atraía, pero luego nos se apararon. Luego los, los primatólogos... Que descubrieron... no le preguntaron al macho qué era lo que opinaba. No, no, al, al, al final lo que descubrieron, claro, era, era la inexperiencia y que luego, con el paso de los años los primatólogos comprendieron mucho más sobre el comportamiento de los primates ¿no? en este caso de los gorilas y es que el asunto del apareamiento no es tan fácil no basta que haya un macho y una hembra sino que en, en todo lo que tiene que ver con el acto del apareamiento detrás hay toda una serie de relaciones sociales entre manadas, familiares es decir, que no vale poner un macho y como una hembra como los seres humanos un poco claro, como los claro. seres humanos que hay detrás toda una serie de relaciones y de interacciones sociales que son los que llevan a un macho y una hembra para a que se y cuando le preguntaban por la relación ¿Por por el cielo, claro. por el infierno, por las eh, figuras divinas, por el misticismo, por la ahí espiritualidad? que decía Coco? Bueno, ahí, ahí va, esto es, lo, esto, es lo, lo, esto es la leche. Eh, en, en un momento determinado, por su cumpleaños, le preguntan a Coco qué quiere, ¿no? Y él, eh, pues pues bueno, pone... Ella. Su, ella, perdón, ella. Pone sus, eh, sus dedos índices sobre su boca como haciendo el signo de un bigotito. ¿No? Eso es lo que estaba diciendo es que quería un gato ¿no? entonces, bueno, pues le, le llevaron a, a varios gatos a varias crías de una camada y ella eligió a, al gato que más le gustaba, se encariñaron mucho eh, ella lo cuidaba como si fuera su bebé y, y, y un día pues el, el gato al que la propia Coco le puso nombre Val, eh, se Val se escapó de la Fundación Gorila y lamentablemente lo atropelló un coche Y falleció. Entonces los primatólogos pues. Le, le, le informaron a Coco de que el gato había fallecido como consecuencia de un atropello. Y al principio pues Coco actúa como los seres humanos cuando de pronto nos dicen que un familiar o un amigo ha fallecido y no nos lo esperamos, ¿no? Pues en, en un primer momento al recibir ese shock no reaccionamos y Coco reaccionó como si no hubiera escuchado nada. Pero poco después comenzó ese, ese llanto, ¿no? Y al mismo tiempo, que mediante el lenguaje de, de signos, eh, transmitía dos expresiones, ¿no? Triste, ceño, por un lado, es decir, que estaba muy triste, ¿no? Y por otro lado, dormir gato. Es decir, que ya estaba diciendo que estaba muy triste porque, porque, el, gato, porque el gato había muerto. Es decir, que para Coco... Que tenía un concepto de lo que es la muerte. Claro, para Coco la muerte era, era que, o, dor, dormir para la eternidad, que, ¿no? oficialmente ¿no? digamos que el concepto de muerte y lo que significa solo lo tienen los seres humanos. No, no lo tiene ningún otro animal. Bueno, eso no es, está tan claro. No, no, no. Claro que no, ¿Qué? pero lo que digo que es lo popular, lo que claro. está como aceptado científicamente para que nos claro, no se Claro, pero aquí viene lo realmente interesante. Aprovechando estas circunstancias, pues los primatólogos decidieron averiguar ...cuál era el concepto de Coco... ...respecto a la muerte... ...y entonces mantuvieron el siguiente diálogo... ...a través del lenguaje de símbolos... ...de signos con, con Coco... ...le preguntaron... ...¿dónde van los gorilas cuando mueren? ...y Coco contestó... ...cómodo... ...sagrado... ...a Dios... ...luego me detendré en esto... ...atención, ¿eh? ...le preguntan... ...¿dónde van los gorilas cuando mueren? ...y contesta... ...cómodo, sagrado, a Dios. ...es decir, está diciendo... ...que es un adiós definitivo... Que, que, tienen un cielo. que tienen un cielo, que es algo uh -huh. cómodo y sagrado. Bueno, el concepto de sagrado no está muy claro si lo empleó con la acepción que todo el mundo entiende, todos los seres humanos entendemos, de lo que significa sagrado. ¿no? O lo empleó en otro sentido, hay todavía un debate sobre esto. Pero bueno, a continuación los primatólogos le preguntan, ¿cuándo mueren los gorilas? Y Coco contesta, problema viejo. Es decir, pues, sí. a causa de una enfermedad o a causa del paso del tiempo, a la vejez. A continuación le, pre le preguntaron, ¿cómo se sienten los gorilas cuando mueren? Y le dieron varias opciones, felices, tristes, con miedo, y ella, Coco, contestó, sueño. Atención, es decir, que si hacemos un repaso a todas sus respuestas, para Coco, eh, la muerte es un lugar definitivo es decir, diferente a la vida en la tierra es decir, es un adiós definitivo es un lugar cómodo sí. es un lugar sagrado y es como un sueño pero como un sueño permanente uh -huh. ¿no? esto es lo que se desprende aparentemente porque obviamente no podemos saber qué es lo que piensa real, realmente Coco pero o lo que pensaba pero de su respuesta se deriva este concepto del cielo, del más allá o de lo, de lo que existe después de la vida para un gorila tú escribiste un libro sobre ese tipo de experiencias relacionado con animales y que se titulaba ese libro Espérame en el cielo sí. y la imagen mostraba como la muerte de un animal, Espérame en el cielo ¿no? sí, sí, sí, bueno era, era un, un libro que tenía que ver mucho con sobre la conciencia de los animales e incluso sobre la supervivencia De los animales después de la vida, ¿no? mm. Es decir, si aceptamos que los animales tienen conciencia exactamente igual que nosotros y miles de millones de personas están convencidos de que los seres humanos, cuando fallecemos, de algún modo nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro espíritu, pervive de algún modo, es decir, que existe el más allá, si los animales tienen conciencia y esto es una verdad científica... <risa> ¿Por qué no existe un más un más allá para ellos? ¿no? y uh -huh. bueno Lo que nos encontramos fue con muchos casos en los que personas aseguraban haberse encontrado o haber sido testigos de la aparición incluso el contacto con sus mascotas fallecidas. Igual que hay eh, millones de casos de personas que aseguran haberse encontrado con familiares y amigos fallecidos. Incluso comentas eh, algún caso en tu libro de eh, pues estos animales, estas mascotas, que una vez fallecidas habían alertado a sus dueños de algún problema que había en la casa, como un incendio o algo así, y que gracias a escuchar ese ladrido característico es como que se habían despertado y lo relacionaban. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Hay, hay mu muchísimos hay muchísimos casos de, de, de ese tipo. Y, y fijaros, eh, hablaba antes de Jim Godal. Pues Jim Goddard está absolutamente convencido que los primates eh, poseen cierto grado de espiritualidad y una proto religión o una religión animista. De hecho, Jane Goddard llegó a escribir un, un artículo que causó mucha polémica entre zoólogos y primatólogos que se titulaba Precisamente Espiritualidad en los primates. Ella eh, está eh, plenamente convencida de que en varias ocasiones Ha tenido la oportunidad de observar ritos religiosos, protorreligiosos o animistas por parte de primates. Jane Goddard es una de las personas más influyentes del siglo XX. Es una de... de, de digamos de, de... de las personas que más han, han hecho por la defensa de los derechos de los animales y entre otros premios, pues tiene el premio Príncipe de Asturias de la investigación científica y técnica. Y se pasó 55 años de su vida estudiando ...el comportamiento y la vida de los chimpancés... ...en el Parque Nacional Gome Stream de Tanzania... ...55 años... ...y ella en ese artículo... ...titulado Espiritualidad en los animales... ...aunque fundamentalmente se centraba en los chimpancés... ...que fueron los que... ...ella estudió durante 55 años... ...a pie de campo... ...ella decía que... ...muchos teólogos y filósofos opinan... ...que solo los seres humanos tienen alma pero después de más de 50 años observando el comportamiento de los chimpancés, ella había llegado a la conclusión de que esta suposición estaba equivocada, que si creemos que los seres humanos tienen alma, los animales también. Ella contaba en este artículo que durante muchas décadas ella fue una con la naturaleza, es decir con los chimpancés con, uh -huh. a los que observaba y con los que convivía, con las estrellas, con los árboles. Dice que se hizo una con el mundo, que vivió una especie de comunión mística con la naturaleza y que para ella el tiempo, durante esas décadas, dejó de tener importancia. Por lo tanto, comenzó a comprender, ya no desde un punto de vista intelectual, sino desde un punto de vista experiencial, cómo vivían los, los animales. ¿no? Por ejemplo, no, no me resisto a A describiros un, un breve párrafo de este artículo, ella, eh, Jane Goddard, escribió lo siguiente. Decía, aquellos, aquellas décadas, fueron fueron momentos de una percepción cercana a la experiencia mística, por lo que entré en comunión con, on, con un poder espiritual que sentía a mi alrededor. Ese poder que es objeto de culto como Dios, Alá, Tao, Brahma, el gran espíritu, el creador, allí, En la selva llegué a creer que todos los seres vivos poseen una chispa de ese poder espiritual. Nosotros los humanos, con nuestras mentes únicas y sofisticadas y nuestro lenguaje hablado, denominamos alma esa chispa divina presente en nosotros mismos. Me pregunto si puede ocurrirle algo similar a los chimpancés o a cualquier otro ser sapiente. De hecho, Jane Goodall llegó a observar, Algo que luego observaron otro, otros muchos primatólogos y que, y que tiene un nombre. Se llama Baile de la Cascada. En el fondo, el Baile de la Cascada... La... Eh, porque eso implica en cierto modo las investigaciones de ¿Sí? Gudar y otras investigaciones implican que esas creencias son grupales, mm -hmm. es decir una de las características que tienen nuestras religiones, en eh, nuestro concepto de la religión es que eh, se cree en masa, se cree en grupo, no es una cuestión individual, no es una experiencia única, es una experiencia que se comparte con otras personas, y en algunos animales también eso se produce. Claro, eh, eh, fíjate el, este valle de la cascada es muy sintomático, como digo, eh, Una de las primeras en hablar de esta especie de acto religioso fue Jean Goodall, pero luego fueron otros muchos primatólogos que también lo observaron. Consiste básicamente en entrar en un estado místico, un estado de alterado de conciencia la, ante la contemplación de un maravilloso fenómeno natural, en este caso una cascada. ¿no? Eh, los chimpancés, tal como relata Goodall, ante la contemplación de una cascada, en muchas ocasiones eh, se colocan de forma totalmente erguida se les eriza el cabello comienzan a avanzar al trote hacia la cascada se introducen en el agua y comienzan a realizar una especie de balanceo rítmico eh, digamos de una pata a otra ¿no? Uh -huh. una especie de balanceo rítmico en ocasiones incluso se cuelgan de las lianas y entran en la niebla que produce la, la cascada al, al caer y, y, y para Eh, para Jean y otros primatólogos, esto es nada más y nada menos que un acto de una religión protoanimista. Esto mismo, o un comportamiento muy similar, ha sido observado por Jean Franz, Franz de Gaulle y otros primatólogos cuando llueve. ¿no? Parece que los primates, con lo que han dado en llamar la danza de la lluvia... Lo que pretenden es algo muy parecido al baile de la cascada, ¿no? Se les eriza el cabello, eh, comienzan a realizar un baile, un balanceo rítmico, entran con un estado alterado de la conciencia. Lo que pretenden es, o bien que llueva, o bien que deje de llover, ¿no? Es, en cierto modo... Algo parecido a un protochamanismo. Claro, y bueno, y claro. es, al, es algo que todavía nosotros practicamos. En muchos pueblos claro, de España claro. todavía se realizan sacan oraciones, sacan el santo, sacan, pero, el santo, pero, sacan eh, la Virgen eh, para que llueva, sí. o realizan el, plegarias y oraciones. El chamanismo tenía la naturaleza, los fenómenos de la naturaleza, eran los que eran eh, se podía pedir sobre ellos, eran considerados que bueno, pues influenciables por la actitud de, de los seres humanos. Claro, claro, claro, efectivamente. Eh, se, sería, tú lo acabas de decir, básicamente un acto de una religión animista o algo cercano a, a la tradición o a la religión o a la espiritualidad de, digamos, de los pueblos primigenios. Claro. ¿eh? Y como te decía antes, la adoración de, de un fenómeno natural, la adoración de una piedra, la adoración de un árbol la adoración de, un... de la salida del sol, pues puede ser o bien porque es algo que no se comprende y se considera algo sobrenatural o bien porque es la representación, es el símbolo de esa madre tierra de esa espiritualidad, de esa inteligencia esa conexión que tienen. de esa conexión es decir, que bueno, no sabemos hasta qué punto Eh, digamos los, eh, los animales tienen un concepto más amplio quizás de una fuerza espiritual, espiritual o de una unidad pero lo que parece claro es que realizan cierto acto de alabanza o al menos de conexión con ciertos fenómenos naturales que obviamente no pueden comprender Miguel Pedrero la religión de los animales en el círculo secreto Miguel Ve con Dios. <risa> Lo intentaré. <risa>